Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la puta vibra. bajo Entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la puta vida. Brown, P.M.K., La combinación perfecta.